Won't you follow my body rhythm? Come on, follow my body rhythm. 必死だらわっ끌리고있잖아 .Give up, give up, give u p w o 만홀러널アランチ調モモモガブクロリズムシュッイバッ もう一度、A、you not 두배一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 o も e 一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう o 度、もう一度、もう一度、も o 一度、もう一 t もう一度、もう一度、もう一 Won't you follow my body rhythm? Come a n follow my body rhythm. ごちばしのガキムンとく、たんごとガタのネギメー、ごちしやんやくじゅん、ぬきゅう、ガメるうまい。 ゴミの寸覆頌を注いで、次もオンラインマイ、Won't you f i g n e v y b o d y with him?Komen f i g h t e n e v b o d y with m h e y e s 誰をい ?Give up, give up, give up, b o d y b o d y bodybody t h m body body t h 게 Now never pick up, pick up. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estoy escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Empezamos a s i a Club. Yo soy Davis y les estoy hablando desde Perú. Ya estamos en nuestro cuarto programa. Y recuerda también que ya están habilitados nuestro chat. Puedes mandar saludos, hacer pedidos, coméntanos por favor. Y bueno, recordarles que el día de hoy tenemos un super especial de aquellas canciones que han sido brillantes, pero que no tuvieron el éxito que merecen. Como aquellos grupos,、eh, bueno, los chicos de Ace, las chicas de Pristine, las chicas de g u g u d a n entre otros grupos que no han tenido el éxito aún que merecen. Nos no No han logrado llevarse su primer win. Y bueno, hace poco de las chicas de Break Gears tuvieron la suerte de sobresalir entre estos grupos con buenos temas, pero que fueron pocos populares. Su empresa siempre ha sido bien cuestionada, ya que ellos han sido los creadores de los temas del verano, ¿no? Como algunas canciones de Seastar, algunas canciones de e o a justamente de las más famosas. Y era muy extraño de que las chicas de Break Gears no logren、eh, tener el éxito con ese tipo de, de canciones, con ese tipo de productores tras ellas. Bueno, ahora los voy a dejar. Con la canción que hizo sobresalir a Break Gears, la canción que hizo, se hizo viral、eh, gracias a los militares. Los dejo con Rolling y volvemos con más aquí en Asia Club por Station K-Pop: un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Station K-Pop: un viaje auditivo por Asia. Brave girls. You ready? Buenas noches a los que recién se están uniendo, estamos de vuelta aquí en Asia Club. Quiero mandar un saludo especial para Yushi Yu, quien ha estado pendiente de nuestro programa desde el inicio. Un saludo, espero que estés bien. Y también espero que Chuzone ya esté conectado y nos esté escuchando.、Eh, bueno, vamos a continuar el programa con、eh, la secuencia del anime recomendado. Y quiero que aquí en el chat me comente si s es que logras adivinar de qué anime estoy hablando. Es un anime que habla bastante de la amistad. Y bueno, vamos con una frase. La frase nos dice: La amistad no tiene por qué estar cerca. Los verdaderos amigos saben serlo. Tanto a un metro como a cien kilómetros. ¿Logras t e adivinar de qué anime estoy hablando? Los dejo con el opening de Digimon y regresamos con más aquí en Asia Club, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. キャラを見つけた a キャラ t 見つ o たら、キャラを見つ r たら、キャラを見 t e たら、キャラを見つけたら、キャラ s 見つけたら、キャラを e つけたら、キャラを a つけたら、キャラを見つ e たら、キャラを見つけたら、キャラを見つけたら、キャラを見つけたら、キャラを見つけたら、キャラを見つけたら、キャラを見つけたら、キャラを見つけたら、キャラを見つけたら、キャラを見つけたら、キャラを見つけたら、キャラを見つけたら、キャラを見つけ お、oh, oh, oh. los sueños que tengas se van a cumplir si tú lo deseas puedes volar solo tienes que confiar mucho en ti y seguir puedes contar conmigo te doy todo mi apoyo si tú lo deseas puedes volar si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar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 ごめんなさい。 conmigo, con te doy Estrellas tocan, oh mi amor. Bueno, bueno, regresamos aquí en Asia Club con más, y bueno, pasamos a nuestra secuencia del K-Drama recomendado. El día de hoy, el hijo de Netflix, uno de los actores más cotizados desde el 2019, está cumpliendo años, sí, está cumpliendo 27 años. Me refiero al gran Son g Kang, quien sobresalió en el drama Lo Falar, pero que ha tenido algunos otros dramas muy buenos, como Sweet Home y actualmente Navillera, que se está emitiendo.、Eh, bueno, vamos a pasar a recomendarles el drama、eh, Sweet Home, que está basado en un webtoon, y nos vamos con, con dos os. El primero os es de Lo Falar y el segundo os es De Sweet Home,、eh, no dejes de ver、eh, Navillera y ni tampoco Sweet Home, ambos están en Netflix.、Eh, recuerda que estás escuchando Asia Club y regresamos con más. terroristeter ウエイト。 Things that you would change, but it was just a dream Bueno, regresamos con más en Asia Club. Quiero mandar un saludo especial para YushiYu, q u e nos está escuchando, también para Yahaida. Para Chusone, para Jerry y para todas las demás personas que se siguen sumando y bueno, nos acompañan el día de hoy. Bueno, empezamos nuestro especial de grupos que tuvieron buenas canciones, pero no tuvieron el éxito que merecen. Y bueno, vamos a empezar con una de las empresas más grandes de la vieja escuela. Sí, estoy hablando de la madre de los verdosos y de cara. Estoy hablando de d 0 Pi Media. Bueno, en primer lugar tenemos a c a r Quien, a pesar de que tiene un sólido y fuerte fandom en lo que es Latinoamérica, en Corea no tiene el respaldo que merece. Es por eso que ellos aún no han podido ganar un premio. Y también voy a hablar de las chicas de April, que si bien tienen un fandom estable en Corea,、eh, no tienen aún el éxito que, que merecen, ¿no? Las chicas hace poco estuvieron envueltas en un escándalo. Sin embargo, hay que reconocer de que todas sus canciones han sido muy buenas, al estilo、eh, cute, al estilo. Y Generation en sus primeros años, al estilo Apink. Entonces,、eh, los dejo con dos canciones de ambos grupos y regresamos con más aquí en este especial de grupos con canciones buenas que no tuvieron el éxito que merecen. チャリがジュレーザーティンナニカ、ブルゲルナニカ、チューバネッメソン I gave you all my love, love, all of my love, love, 절대보내고싶지않아 くかねむちげむたためいったるんじゃ、せっかまちでか ごまにてぱちねちゃか。なちい I o e e a ちょっとごめん、ごしっちやな。 Un viaje auditivo por Asia. Muy buenas noches con todos los que se suman a a s i a Club. Estamos de vuelta y bueno, continuamos con este especial de grupos que tuvieron buenas canciones, pero no tuvieron el éxito que merecen. Continuamos con los chicos de Boyfriend, pertenecientes a la empresa Starship. Sí, la misma de C-Star, la misma de Monsta X, quienes、eh, tuvieron una fenomenal carrera en lo que fue la segunda generación del K-Pop. Pero lamentablemente、eh, su carrera no terminó muy bien, ya que incluso los mandaron un programa de supervivencia de Unit, donde solamente uno logró pasar, logró debutar en el grupo, pero no, no llegó a más el grupo, ¿no? El grupo también flopió, se podría decir. Entonces los chicos de Boyfriend hicieron un combat e grupal, sin embargo, este tampoco fue muy bien recibido en Corea y finalmente se disolvieron. También vamos a hablar de、eh, las chicas de Pristine, pertenecientes a A la misma empresa de Seventeen, a la misma empresa de After School, ¿sí? la Pledis, Pledis Entertainment,、eh, quienes tampoco tuvieron、eh, mucho éxito, se podría decir, ¿no?、Eh, su empresa pintaba de que eran las r o c k i e s del año,、eh, las mandaban a presentaciones, las presentaban, pero sus ventas no eran muy buenas, así es que finalmente,、eh, luego del escándalo de Aquila y todo,、eh, la subunidad Pristine B,、eh, las disuelven. Y bueno, también vamos a hablar de Daya, quien no es muy Muy Popular, a pesar de que pertenece a la empresa de Tiara, a la empresa de Davici. Bueno, las chicas de Daya han tenido muchos problemas en lo que es su carrera y、eh, han estado envueltas en escándalos, en escándalos、eh, en base a rumores、eh, muy simples como los de Tiara, y también las han mandado a programas de supervivencia como, como a Produce Wanna One, donde una de las integrantes logró debutar con IOI, y también a dos de las integrantes las mandaron a lo que es Daya. Unit, donde también una logró debutar con The Unit, pero u n i t tampoco pasó a más, ¿no? Entonces las dejo con tres canciones de los grupos y venimos con más. Y bueno, quiero mandar un saludo para Jerry, para Yushi G, para Chu Sone, que siempre nos escucha, para quizás está Esther escuchándonos, para Samita, para Edson,、eh, Stephanie y todas las personas que se encuentran conectadas, por favor, si me comentan en los chats、eh, sus nombres para mandarles saludos o si tienen algún pedido musical, recuerden que al final. d El programa ponemos full pedidos. Bueno, los dejamos. Estamos aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por aquí. <música> 無駄事故있어、無駄事故있어、yeah. に힘을다해、널붙잡으려고노력하지만、넌또を擦り、撤去を撤去し、撤去を撤去し、撤去をは去し、撤去去し、撤去を撤去し、撤去を撤去し、撤去を撤去し、撤去を撤去し、撤去去し、撤去し、撤し、撤去し、撤去し、撤去し、撤去し、撤去し、撤去し、撤去 Yeah, yeah. 잠은오질않고너만계속날찾아와어떻게해네가보고싶어 oh, oh. 그리움이되어나를찾아와어두워진내주변을너로밝혀멀어지지만 Yeah, 난네가있어야만돼아직도난길을걷다가조를둘러봐 널が은저사람ン너일까봐乗る、네、 게이 No, b 같은 y yeah, yeah, yeah. イベン You're my star, my star. 넌나의별 <Yeah. S 1> oh, 넌나의별이되어주마 baby. 何が起き가かと思わないで。 何もせずに私の心を e つけないでください悲しみにしてください悲しみにしてください 何が一緒や、満点。あそこまで気を遣う。誰かが一緒にいるの何が一緒にいるの何が一緒にいるの何が一緒にいるの何が一緒にいるの何が一緒にいるの何が一緒にいにいるの 추억들이쏟아져내려가득히내맘속에고여서눈물이되어흘러내리고있잖아내게새겨진너란별이여전히내안에서빛나아직도바라보잖아 もういかば、もうできて、や、いや、イヴン・ジがかつんが、You k n my style, my style, もうえ、おう、もうなやべえ、よ、ジョーベイベー。 Acabamos de escuchar a las chicas de Daya,、eh, de la empresa de Tiara, y bueno, estamos de vuelta aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. El día de hoy, jueves, estamos en su programa Asia Club. Y bueno, continuando con la lista de grupos que han tenido buenas canciones, pero que no han tenido el éxito que merecen, vamos a empezar a hablar de los chicos de CIA, o s SEA,、eh, en el cual、eh, tenemos un integrante que destaca, él es. Eh, eh, Ustedes lo conocen como Ming Ming. Él actuó en Strong Woman. Es Hugh Sick.、Eh, sí, Ming Ming. Lo conocen así. La mayoría lo conoce así. Es el drama donde está la chica Fortachona. Para los que no conocían, Que él era un i d o l Él pertenecía al grupo Osea. Y bueno,、eh, es de la misma empresa que las chicas de Nine Muses. Y tienen muy buenas canciones. Es muy raro de que no tengan ningún premio. Claro que antes había mucha, mucha mayor competencia. Ya que teníamos a Big Ben, a Tupien. A Shiny, a Super Junior, y entonces e r a un poco más difícil ganar un premio. n o Y bueno,、eh, también tenemos a los chicos de Ace, quienes、eh, llamaron la atención al principio por su singular traje,、eh, unos pantaloncillos cortos con su, con su canción Captus. Sin embargo, ellos han ido perdiendo un poco de, de relevancia n o en lo que es el K-pop. Y por último, tenemos a los chicos de Yukis y también respondiendo a las preguntas de Jerry que nos hizo llegar a. a Través del chat,、eh, Yuki s es un grupo que ha tenido muchas canciones que merecían ser hits y merecían ser éxitos. ¿Por qué? Porque tenían buenos vocales, un buen equipo de baile, tenían todo para ser un grupo exitoso con canciones exitosas. Sin embargo, su empresa se equivocó、eh, mandándolos a promocionar a Japón, incluso llegaron aquí hasta Latinoamérica. Fue uno de los primeros grupos en llegar a Perú. Entonces, creo que fue una mala estrategia de marketing en el caso de Yuki. s para Pero、con ellos, ¿no? porque tienen muchas canciones como Bad Person, que no es muy conocida, como, como Neverland y como otras canciones de Yuki's, sin embargo, que, que merecen、eh, un mayor reconocimiento. Bueno,、eh, respondiendo a la pregunta de Jerry,、eh, vamos con las canciones de los grupos CA, Ace, Yuki's y venimos con más aquí en Asia Club por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.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 ごめんね。 どうぶつかるか All The way to the top, we're here, we're bringing the noise. So, what you a choice? Think it's n about that time. Don't want me to fall, but I'm not for talking my head up to the sky. I k e e p i u my own so like it or not, I'm gonna shine, it's my time. Bueno, estamos de regreso aquí en Asia Club y quiero mandar un saludo especial a William, quien nos está escuchando. Y justo、eh, pensando en él, viene el siguiente bloque de grupos que fueron exitosos, que tuvieron buena música, pero no tuvieron el éxito que merecen. Entonces pasamos con la siguiente relación de grupos. En este caso tenemos a los chicos de Top Dop, quienes al principio fueron comparados con EXO, ¿no? Por, por su numerosa agrupación, por la, por la cantidad de integrantes. Sin embargo, los Chicos de Top Dog nunca lograron el éxito y actualmente han cambiado de nombre. Bueno, también vamos a hablar sobre las chicas de l a b o quienes、eh, han tenido muy buenas canciones y lamentablemente tampoco han tenido el reconocimiento que merecen. Ellas pertenecen a la misma empresa que Yukis e incluso las mandaron un programa de supervivencia ¿no? a The Unit, y una de las integrantes también logró ocupar un puesto en la agrupación Proyecto. Y también vamos a hablar de NCA, una de las mejores vocales de Corea para mí. Eh, quien a su corta edad logró debutar, sin embargo, no logró tener reconocimiento que merece y también participó en el programa The Unit. Sin embargo, el grupo、eh, proyecto de The Unit no llegó a mucho y se disolvió. Y también hablaremos de las chicas de Very Good, quienes han tenido buenas canciones y. Todos pensábamos que ya estaban disueltas, pero no, las chicas de Bariguts aún están vigentes y hace poco hicieron Comeback. Y un grupo de la vieja escuela, las chicas de Tahiti,、eh, vamos a escuchar una canción también de ellas, muy conocida. Y bueno, los dejamos con el siguiente bloque. Y quiero mandar un saludo especial también para Kiara, quien tal vez nos esté escuchando.、Eh, es una XOL. Un saludo para Kiara, para Marjorie, para Samita. 何て言うの 毎日毎日毎日어日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 r 毎 n 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎비가日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 e 毎日毎日毎日毎日 なぎ처럼내려ね래그저ゅんねくちょぱれくちょいね e いくちょいエビがなりためマッ니가할것같た잡힐것같아잡힐것만같チャプカマカッチンいい雲ばダムんカ버린ャプカチャ니가너무がのモミ니니み 이를どれ너와내가만나기까지정말어려웠ど텐どれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれど이렇게 みんなの気持ち i どんな気持ちでいいのか分からな니까 チャチャポリネス。 면ね가미안했어혹시나했어지금돌아올것만같아 oh 난상角자리에우리처음만난땅의거리에서다시笑って Estamos de regreso aquí en Asia Club en este especial de grupos irrelevantes. Ah, no, no, no, en verdad, no podemos llamarlos así. En este especial de grupos buenos que no tuvieron el éxito que merecen. Y bueno, vamos a continuar. Y sin, no sin antes recordarles que por favor comenten en el chat su lista de pedidos. Al final del programa vamos a estar pasándola. Y bueno, si estoy tomando en cuenta, recuerden que los pedidos van al final. Muchas gracias a todos los que han hecho sus pedidos: a Williams, a Chusone, que siempre nos acompaña, a Yahaida. Y a todos los que se van uniendo a nuestra programación el día de hoy en Asia Club, bueno, vamos a seguir con este especial y vamos a pasar al grupo Infac, quienes son de la misma empresa de Nice Muses y también de, bueno, Nice Muses, sobre todo, es la más conocida en esa empresa,、eh, que no tuvieron el éxito que merecen y tampoco、eh, el apoyo, ¿no? También vamos a hablar de las chicas de Playback,、eh, que son de la empresa del novio de Jessica, Jessica de Gear Generation, que tienen una Canción muy buena, playback se llama también como ellas.、Eh, no, en esta oportunidad vamos a poner、eh, One You to Say. Y bueno, también vamos a hablar de las chicas de Dal Chávez, quienes en un inicio, en su debut,、eh, fue un grupo muy popular. Sin embargo, con el pasar de los años,、eh, fue perdiendo este, este toque, ¿no? este apoyo por el parte de, de su fandom. Y bueno, las chicas también, l a m e n t a b l m e n t e fueron enviadas al programa The Unit, donde participaron y una de ellas logró debutar en el. El grupo proyecto, pero Unity no duró mucho. También vamos a hablar de Favorite、eh, con su tema Loca y también las chicas de Wikimiki de la empresa de Astro.、Eh, todos de las integrantes de Wikimiki tuvieron mucha popularidad con el proyecto de Produce 101.、IOI. Sin embargo, una vez de que el grupo se disolvió, no les fue tan bien como se esperaba. Y por último, vamos a hablar de los chicos de b i g t o n pertenecientes a la misma empresa de Aping. Creo que es el primer grupo de chicos que tiene la empresa. Y tampoco tienen un, un hit, ¿no? un buen éxito. Bueno, tienen muchos hits, pero no tienen el apoyo ni, ni los premios que merecen. Vamos a estar escuchando una canción también de ellos. Y bueno, recuerden que nosotros somos Asia Club y estamos aquí por Station K-Pop: un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Station K-Pop: un viaje auditivo por Asia. どん무것ん모ともぬっち손을잡아주었고，んざばちょおこ。ざばちょおこ。うよまごぼらなねんばんすょげどろわいそう。どろわいそう。こうおうったんなやるればいけじゅうたんのえあらんたんみそれもしちょな 나를좀ど、아줘じゃ。ひ서깨さ기싫어나를꼭ろ。아줘따뜻한느낌속에 世界が潜り出せないように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 De regreso en Asia Club, el tiempo se ha pasado demasiado rápido. Eh, bueno, el día de hoy teníamos un especial de buenos grupos que no tuvieron el éxito que merecen.、Eh, es posible que hagamos una segunda parte. Por favor, aquí en el chat, coméntenme de qué quieren que se trate el siguiente especial. Este especial fue elegido gracias a nuestros oyentes del jueves pasado. Ellos nos pidieron que hagamos un especial de grupos、eh, buenos, pero que no tuvieron éxito. y Por favor, comenten en la parte de abajo、eh, de qué quisieran que se trate el siguiente especial. Puede ser un grupo,、eh, puede ser u n a n i m e、eh, lo que ustedes pidan. Eh, nosotros los, estamos para complacerlos y también quiero mandar un saludo especial a Samita, quien recién se ha conectado. Samita h a r a de King es una b a n a de la All School. Y bueno, saludo para todos nuestros radio escuchas, para Kiara nuevamente,、eh, para Williams que todavía creo que continúa en línea. No sé si Corpi nos estará escuchando. Y bueno, pasamos con la publicidad descarada.、Eh, bueno, quiero recordarles que Asia Club también emite otros programas. Invitarlos a que escuchen.、Eh, Escuchen esos programas los martes a partir de las 8 tenemos la nocturna con suyo, donde hablan exactamente solamente de Super Junior. Y bueno, también tenemos otro programa、eh, a partir de las 9 de la noche、eh, con 13 d el Fan Café, donde hablan de muchos temas random.、Eh, las últimas noticias y los mejores chismes siempre están con 13.、Eh, también quiero invitarlos a escuchar La Hora Corazón con la música más tranquilita para, para, para que se pongan felices, no a partir de. A las 9 de la noche con e l l i、eh, tuve la oportunidad de escucharla la, ayer, justo ayer. Y bueno, es un buen podcast.、Eh, también quiero invitarlos a que escuchen a partir de las、eh, 6 de la tarde、eh, Back to Old School, donde, tiene, donde hay una full programación de la mejor música de, de la Old School. Y bueno,、eh, los viernes tenemos、eh, Sótano Turro、eh, al mejor estilo de la YG a partir de las 8 de la noche. Y recordarles que nuestro programa se repite los días sábados a partir de las 10 de la mañana. Si es que te ha gustado alguna canción de este especial, entonces vas a poder escuchar、eh, o vamos a poder responder alguna de tus dudas referente a qué se llama alguna canción el día sábado. Bueno,、eh, sin más, vamos a pasar a lo que es el ranking, el ranking de Asia Club,、eh, que se publica todos los sábados, el ranking se publica todos los sábados en la página, en el fanpage de Station K-Pop. Bueno, publicamos las canciones actuales y bueno,、eh, también publicamos、eh, los temas que ustedes ahorita van a comentar en la parte de abajo、eh, que quieren、eh, que nosotros tratemos. Y bueno, elegimos el que tenga más reacciones. Entonces, vamos a pasar con el ranking y volvemos con más aquí en Asia Club. Yo soy Davis desde Perú y esto es Asia Club. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y bueno, el ranking de K-Pop el día de hoy está de infarto. Recuerda que todos los sábados estamos subiendo una imagen con nuestro ranking en nuestra fanpage de Facebook para que reacciones a los últimos lanzamientos y elijas nuestro top que se va a estar transmitiendo aquí en Asia Club. Bueno, empezamos con el puesto 1. Y en el puesto 1 tenemos un tema que nos habla de cómo, a pesar de ser adultos, aún estamos aprendiendo y podemos cometer errores. Gracias a k a n s e u y o n d e Winner, por este arte. A una de las mejores vocales de SM. Sí, estoy hablando de Wendy, Wendy de Red Velvet. Se lo lleva el grupo que tiene uno de los mejores visuales de la nueva generación. Sí, uno, quien hace poco estuvo actuando en belleza verdadera. El top 1 es para los chicos de Astro. o m o s v a <música> a どうすんの 찬란ちゃ無理過ぎば。チャレンジするはず。 w 지 come 어느 one, we come a 버리고하나가돼の순간世に燃えるガチの闘いスベルクリコウィズムアーネアンチュタグワーウィズムアーネアンチュタグウォーウィズムアーネアンチュタグウォーウィズムアーネアンチュタグウォーウィズムアーネアンチュタグウォーウィズムアーネアンチュタグウォーウィズムアー Bueno, bueno, regresamos con la última parte de Asia Club. Bueno, quiero agradecerles a todos por acompañarme el día de hoy. Yo soy Davis desde Perú. Y bueno, este es nuestro cuarto programa. Estaríamos cumpliendo ya un mes en la radio, Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y bueno, quiero recordarles también de que. Pueden escucharnos todos los jueves a partir de las 9 de la noche hasta las últimas consecuencias.、Eh, voy a dejarlos con su lista de pedidos. Gracias a todos los que han realizado sus pedidos aquí en los comentarios. Tenemos pedido de Yahaida, pedido de Williams, pedido de Chuzone, que siempre nos acompaña. Entre otras personas como Kiara, que nos ha pedido una canción de Chocolate,、eh, Samita y más personas que se van sumando.、Eh, bueno, eso sería todo conmigo. Los dejo con la mejor programación en Station K-Pop y con sus pedidos. Voy a estar. Eh, admitiendo algunos pedidos todavía, hasta, hasta que en el chat se ponga pedidos cerrados.、Eh, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. No se olviden de entrar el sábado a reaccionar a nuestro ranking y a nuestra lista de opciones para hacer nuestro siguiente especial. Eso es todo conmigo. Hasta luego. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 지금부터내가하는말을전부믿기는힘들겠지만思うこ게된그날부터내思う상한일들투성이を どんなに大きな気持ちがいいのか 俺と一緒に誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か誰か다른세계에서무슨일이있か誰か誰か誰か誰か誰か誰 オフサンドバケ だいこっちや。 auditivo por Asia.